En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, La Verdad, una alternativa, con aquellos temas que verdaderamente importan, con a su amigo Claudio Rojas e interesantes invitados. A partir de este momento, una gran conversación. Dejamos con ustedes a Claudio Rojas. Bienvenido Claudio. ¿Cómo estás? Eh, Juan Carlos, ¿cómo están, queridos amigos auditores? Aquí estamos nuevamente en una nueva edición de nuestro programa La Verdad, una alternativa. Aquí estamos con un interesantísimo invitado, una vez más. Él es Esteban Silva Cuadra, cientista político, comentarista de Hispan TV, presidente de la Fundación Constituyente 21, entre otras cosas. ya él eh, También comenta en RT en español y en... Sputnik, también me estaba diciendo, ¿no? Comentarista internacional. Así que, bueno, eh, ¿cómo estás, Esteban? Qué un verdadero placer tenerte aquí en nuestro programa. Bien, muy bien, muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes por invitarme. Encantado estar aquí en la radio de Puente Alto. Bueno, contigo, Esteban, tenemos hartos temas para tra para tratar porque tenemos muchas cosas que podríamos conversar. Pero vamos a partir por los temas nacionales. Uh -huh. Nosotros cuando partimos nuestra serie de programas eh, la verdad una alternativa nos planteamos eh, como una plataforma con una plataforma que lucha contra los tlc de hecho tuvimos eh, a camila montesinos de invitada eh, hemos tenido a patricio lópez a paulina acevedo a Lucio cuenca en dos oportunidades etcétera etcétera todos miembros de la plataforma eh, de estas organizaciones tú también eres miembro de la plataforma Entonces Nosotros le hablamos del TTP-11 Que en ese momento se había firmado claro. Y los otros tratados Que venían en camino El TLC con Uruguay, el TLC con Argentina La renegociación con la Unión Europea La renegociación con Canadá Y probablemente el TTP Y, y finalmente el TISA uh -huh. Entonces Ya estamos Eso lo anticipamos nosotros como una, como una cosa Que se nos venía Ahora el TLC con Uruguay es un hecho Está en el Parlamento, se, se firmó el año pasado, tú sabes muy bien, y está en el Parlamento. Se aprobó. Y se aprobó. Hace el, unos días atrás. Correcto. Y estamos... Con, con la ausencia así de algunas bancadas, que ya lo comentaremos. Ya, y lo otro es el la renegociación con Canadá, que es un tratado que se firmó el año 96. Que se vio ayer, anoche, en la Cámara de Diputados. Entonces, esto, esto que estábamos hablando es un hoy día una realidad. Así Esta es. avalancha de de esta nueva generación de tratados nefastos que le hemos hablado a nuestro público cuéntanos eh, Esteban cuéntanos un poco el panorama del, del... bueno si, sí, primera, a primera vista este, este es un tema los tratados de libre comercio que son los TLC ¿no? eh, que Chile ha suscrito eh, los gobiernos chilenos han suscrito en los últimos veintitantos años de manera profusa ¿no? eh, Chile es de hecho el país que más tiene, eh, de todos los países en desarrollo, aunque nos creamos jaguares y, y país desarrollado. Las personas que me escuchan saben perfectamente que eso no es así en Chile. no Es cosa de atravesar Santiago de un barrio a otro, eh, yo no puede ver lugares hermosos, con mucha buena infraestructura y grandes servicios, pero uno donde uno vive, uno sabe dónde le aprieta el zapato y los problemas que tiene. Y entonces, estos tratados de libre comercio, que a simple vista parecen siempre vendidos por los grandes medios de comunicación, por la televisión, eh, como muy buenos para el país, nadie nunca es capaz de decir qué tan buenos son y para qué son buenos. Ciertamente, estos tratados de libre comercio implican, para las personas que nos escuchan, en el fondo, lo central, ¿no?, es que le generan condiciones, ¿no?, Eh, muy ventajosas tanto jurídicas de seguridad jurídica como desde el punto de vista de impuestos como desde el punto de vista de cómo pueden sacar la rentabilidad de las ganancias a los capitales transnacionales y particularmente a la inversión del capital privado internacional en Chile ahora para hacer eso ¿no? Eh, tú lo que tienes que hacer es entregar parte de tu soberanía económica. ¿Y qué, qué, qué quiero decir con el concepto de soberanía económica? Es decir, yo tengo que entregar parte importante de la administración, gestión y explotación, por ejemplo, de mis recursos naturales. Llámese minería. Ya vamos a volver a propósito del tema de la radicación del TLC con Canadá, que en definitiva eh, le entrega Mayores ventajas a la inversión canadiense privada y al capital privado, pero también mayores ventajas para sacar su rentabilidad fuera hacia el Canadá y hacia otras partes, no que se quede acá, ni tampoco que genere empleo no eh, de mano de obra masiva. no Bueno, síntesis, aquí lo que hay son una arquitectura, es decir, una estructura de tratados de libre comercio que después de que se aprueban Hay que readecuar las leyes, hay que readecuar los impuestos, hay que readecuar todo eh, para que se cumplan esos tratados, ¿no? ¿Qué, qué va significando eso? Que Chile, a ver, a un, o, o, a alguna gente te dice, bueno, pero es que si no firmamos tratados nos vamos a quedar encerrados, no podemos porque el mundo está globalizado, patatín, patatán, eh, cosa que también escuchamos, ¿no? Mm. Pero si se puede tener y aspirar a un comercio más justo, a intercambios comerciales, económicos, que sean más justos, que no liquiden la productividad y la producción chilena, que no terminen de liquidar y desbaratar las pocas industrias chilenas, o sea, la producción de productos, de bienes y servicios en Chile. Pero no solo eso, porque cuando se va desarmando la propia productividad de un país, hay que traer todo importado, no hay que importarlo. O hay que exportar servicio más que industria que produzca cosas. Eso significa que eso también, para que eso ocurra, se desregula, es decir, se desprotege la mano de obra, el trabajo, el valor del trabajo de los y las trabajadoras. Eso significa que la ley eh, eh, laboral también se tiene que adecuar. Eso significa que no se puede, en el caso de Chile, hasta el día de hoy, negociar por rama Todos todos las y los trabajadores de una rama productiva no pueden negociar juntos. no eh, Porque todas estas cosas tienen que ver con estos tratados de libre comercio. Me, me quise extender un poco, como un preámbulo para las personas que nos escuchan, Eh, porque esto no es un capricho hablar de esto porque no es solo un eslogan porque no es un tema de eh, eruditos de entendidos eh, que se le presenta así en los medios de comunicación la gente dice no existe que un problema técnico no es que de eso saben los economistas no es que de eso saben los que están en exportación eh, y para las personas que nos escuchan Eh, esto tiene que ver también con nuestras vidas cotidianas tiene que ver con los precios precios de los medicamentos si uno puede acceder por ejemplo a comprar genérico y no medicamentos de marca que son muchísimo más caros tiene que ver con eh, por ejemplo la industria lechera quiero decirles por ejemplo que buena parte de las industrias cooperativas que estaban basadas en estructuras cooperativas, es decir, en propiedad social de muchas pequeñas ¿no? agricultores juntos que generaban productividad por ejemplo toda la cadena productiva lechera no y de productos lácteos, estoy hablando de quesos quesillos, estoy hablando de la leche, etcétera etcétera etc. yogur que han ido eh, desarmándose, liquidándose y han tenido que ir vendiendo incluso estructuras que antes eran cooperativas, productivas en el sur de Chile, en virtud de estos acuerdos internacionales y han ido teniendo que vender ...sus propias empresas a grandes transnacionales como la Danone... ...a grandes transnacionales eh, de la producción eh, lechera... ...porque la competitividad con precios que vienen de productos lecheros... ...que están subsidiados por ejemplo, por países desarrollados ¿no? Eh, ...y que tienen subsidio a sus productos pero, y nos exigen que no subsidiemos... ...nuestra productividad por ejemplo, es imposible competir con ellos ¿no? o se hace muy difícil, y eso hace que quebren los chicos. Estoy hablando de las pequeñas y microempresas, y también las, las pymes, también las medianas, muchas de ellas. Bueno, no me quiero extender más allá, pero, sí. primera cosa, sí. entonces, en síntesis, aquí esto le arregla el bolsillo a los grandes grupos económicos, ¿no? Ya a los grandes empresas de capital internacional, eh, porque desregula todo, le genera muy buenas condiciones a ellos, y le genera menores condiciones y condiciones muy complicadas, no solo a la fuerza laboral, es decir, a, a los que somos trabajadores manuales e intelectuales de este país en distintos rubros, sino que también a la productividad chilena, incluso al capital con lógica productiva, porque aquí el que el que empieza a mandar es el capital financiero, es el banco, es el que presta, o sea, que al final es el intermediario, más que el que produce cosas, ¿no? Produce tecnología, produce bienes y servicios, produce productos Con, con valor agregado. Etc. Entonces, estos TLC eh, han ido generando que Chile sí. haya perdido buena parte de toda su estructura propia sí. industrial y esté transnacionalizado y por eso creo que es lamentable sí. eh, lo que está ocurriendo. Correcto. Mira, yo Esteban, muy interesante todo lo que has dicho. Ahora, yo quiero traer los TLC a la gente, porque es un tema que por eso, que, sí, que ha sido una tremenda barrera para nosotros. El la palabra libre comercio nos aleja. La gente dice, tal como tú bien dijiste Eso es el tema de empresario El tema de exportadores El tema de, de que no me, me no me compete claro. Pero lo que no sabe bien la gente que con los Es que esto, con esto los, es un tema los Que cambia definitivamente Las reglas del juego Tal como vimos ahí en algún panfleto De los que se hicieron uh -huh. Es una especie de supraconstitución Esta nueva generación De tratados, porque nosotros no nos oponemos Al libre comercio, ¿cierto? No pero esto es una no, pero esto no es libre comercio esto no, lo, venden es, es, libre comercio. lo venden como y libre comercio Y este es un comercio que está concentrado en poder de unos pocos y de grandes empresas transnacionales Correct. y por ejemplo y que se come a por, los chicos y por ejemplo y por ejemplo tú hablaste del tema de los remedios en varias comunas del gran santiago existen farmacias populares uh -huh. eso se acaba sí, definitivamente se acaba pero pero incluso fíjate que a propósito las farmacias populares que en mi opinión es un gran avance eh, a partir de, de, de la iniciativa de un municipio que después lo tomaron eh, muchos municipios, ¿no? eh, pero en definitiva le buscaron un resquicio para poder tener esa capacidad de comprar medicamentos a través de la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, la Senabast, no y eh, localizar medicamentos Eh, y comprarle a los a los habitantes de una comuna determinada, determinada línea de eh producto más bajo desde el punto de vista far farmacológico o, o insumos biológicos. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Por, ¿Por qué te quiero decir esto? Que la Constitución actual chilena, a propósito de la Constitución macro que tú señalabas, está vinculada, está eh, eh, eh, eh, tiene que homologarse, que quiere decir? ser coherente y no contradictoria con este tipo de tratados que es como una suerte de constitución eh, global a favor de un supuesto libre comercio que en definitiva no es ni libre, no porque al final siempre es el, el más grande que se está comiendo al más chico y el transnacional, ni siquiera el grande de acá. Eh, y los grandes de acá al final son parte de los grandes de, de, de allá afuera, o sea, no tienen mucho de, de, de pachotas o de empresarios chilenos, con franqueza. Pero... La Constitución chilena actual impide que el Estado sea un agente económico. ¿Qué quiero decir con eso? El Estado también es el municipio, por ejemplo, también es el municipio de sí, Puente claro. Alto. El Estado, porque es una administración pública. Entonces, eh, ellos le han buscado una fórmula que permite no interpretar para poder hacer estas... Eh, y tuvieron, créeme... Yo me lo contaba el alcalde Daniel Jaue de Recoleta años atrás cuando empezaron, que incluso las autoridades que eran de su gobierno, del gobierno de la presidenta Bachelet a la época, de Economía, lo único que hicieron fue torpedearle ¿no? la iniciativa, pero menos mal que ellos tienen autonomía los municipios, más allá el color político que tengan. no eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que si uno fuera coherente con la, la constitución hoy día impide que se pueda desarrollar aún más ¿no? Eh, las farmacias populares porque dice mire, usted no le puede competir al privado y a esta altura las personas que nos escuchan también podrán eh, evaluar, es que la, yo le pregunto a, la, a, a los que nos escuchan ¿usted se acuerda a los que son mayores de cuarenta y tantos y cincuentones para arriba y cincuentonas que nos pueden estar escuchando como yo eh, alcanzamos a, y más todavía a nuestros padres a propósito hoy día, el Día de la Madre le mando un gran abrazo a todas las madres y las madres trabajadoras que trabajan doblemente incluso oh, las que trabajan la madre, afuera y tienen que trabajar tío. en la casa eh, además de hacerse cargo toda la casa eh, entonces, pero yo le quiero preguntar, ¿usted se acuerda que existían las, las, eh, las boticas? Mm. ahora, el concepto de botica antes, era que habían, claro, se vendían efectivamente medicamentos pero también se producían, se fabricaban algunas, en, en la botica y eran más de barrio y esas después fueron dando paso a las farmacias y las farmacias que eran locales muchas de ellas, ¿se acuerdan ustedes? Hoy día, ¿Dónde hay ese concepto de botica o de farmacia local? Casi ya no existe, ¿por qué? Porque las grandes cadenas de farmacia han ido liquidando las pequeñas farmacias familiares o que eran de un boticario local las han ido liquidando porque no pueden competir con eso y estas son grandes cadenas que al final la propiedad no es que sean estoy pensando en la farmacia farmacias abumadas, estoy pensando en todas estas farmacias piensen ustedes lo que significan esas farmacias bueno, eso ha ido liquidándose por este tipo de acuerdos económicos tipo TLC entonces es lo mismo que va a pasar o es lo mismo que si mañana quisiéramos eh tener supermercados municipales miren lo que le estoy diciendo supermercados municipales donde incluso el municipio pudiera comprarle a los a los feriantes no a los pequeños agricultores y vendiera más barato porque aligera el costo de la distribución no y imagínense que lo hiciera además una cadena de supermercados municipales juntos y, a, y los municipios de toda la zona sur alman que no tiene lucro Sino que lo que gana lo reinvierte Como un servicio a la población En la gestión nomás Eso por la constitución actual de Chile Está prohibido Y está prohibido Porque esa constitución Tiene que estar a la par de estos grandes tratados Que dicen no, eso sería eh, Una competencia del leal Y competencia del leal ¿A quién? Al privado ¿Y quién es el privado? Un grupo concentrado, un grupo grande ¿Y o sea, estamos hablando aquí y quién tiene la mayoría de la importación y la exportación los bancos son ni siquiera son agentes productivos son son intermediarios son son gente que te compra el container te presta la plata después te, te, te, te, te cobra todos los intereses lo coloca acá y gana por la pasada digámoslo así ¿No? No. vamos a una pausa queridos auditores Volvemos en breve minuto. A su amigo el presidente no le deje los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos si son todos, traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres, o solo sirve para mantener algunos pobres. I'm sorry. <laughs> solo una figurita el que esté de presidente porque si estaba Alfonso, el que traes esos otros hizo todo narco de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va precio y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza ahora va. Y ahora que son todo narco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata del lavado mientras nos ate la bronca del norte nos mandan bala. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que cucuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy, me dicen del dedito que le mete que cucuy. Ay. Ese es el perro, el santillán, si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso, si no les sale. Son capaces de dar acciones a los grandes mercados, perquè el perro Fins demà! queridos auditores, estamos de vuelta eh, nuevamente aquí junto a nuestro invitado Esteban Silva eh, les recordamos queridos auditores que tenemos el correo verdadunaalternativa arroba gmail.com verdadunaalternativa arroba gmail.com y el Facebook de la radio Puente Alto por supuesto para ustedes bueno Esteban, mira tenemos una pregunta de, de una persona que nos estaba escuchando me dice que ¿qué puede hacer la gente para presionar a sus diputados y senadores para que rechacen estos tratados? Para que hable también de las semanas digitales. Bueno, primero pedirles que se informen, ¿no? Que se informen de qué son estos tratados. Yo creo que hay muchos parlamentarios que son bien ignorantes o que a lo menos saben bien poco y se informan poco. Ahora, debo decirles que en el caso de Pontearto va a ser concreto tienen, a lo menos aquí hay, hay una diputada que votó contra y entiendo que ha sido con mucha reflexión que es diputada por acá, que es Pamela Giles no sí. sé cómo votaron los otros y las otras aquí hay, no sé cuántos diputados hay entonces no no pero mira, yo primero decirle a la gente que le interese estos temas primero que se interesen de conversarlo con sus diputados del color que sea, ¿no? primero pedirles que ellos se informen y que les informen ¿De qué cosas votan? Antes de que voten, ¿no? Eh, resulta que en la Cámara de Diputados hay una programación y perfectamente pueden recibir la programación eh, previa de, qué, de sobre qué van a tratar. O sea, yo también creo que aquí pasa una cosa a propósito de la pregunta que nos hacían, eh, que también es responsabilidad nuestra a propósito de este citando un, un, un viejo refrán que la culpa no, no la tiene el chancho sino que el que le ha de comer mm. ¿no? o el que le ha de alafrecho eh, y es que muchos de los eh, diputados o senadores sobre estos temas y muchos otros eh, muchas veces no se sienten eh, eh, presionados ni son interpelados por los ciudadanos entonces la misma gente puede decir, ah yo no estoy ni ahí con los políticos los políticos valen cualquier cosa eh, no me representan pero al mismo tiempo dejamos que ellos eh, anden por la libre. Y mm. No les exigimos cuentas, no les exigimos que nos informen, no les damos opinión de las cosas que nos interesan como ciudadanos, tanto organizados como personas comunes y corrientes, y por lo tanto se genera un círculo vicioso, que es lo que nos tiene tan complicado, que a propósito tiene de lo que tú decías. Claro. O sea, venía, esto es como el cuento de Pedrito del Lobo, anunciamos que venían los TLC, y ya se están aprobando nadie conoce que son nadie conoció su texto ni siquiera los que los votan, porque resulta que los diputados los llaman para, para votar sí o no no es que puedan modificarlo no es que puedan decir, mire, ¿sabe qué? en el capítulo tanto, que va a afectar el comercio eh, electrónico o que va a afectar el no sé, cualquier cosa, ¿no? ...la producción eh, vitivinícola de mi región... ...si fuera un, un, un diputado o una diputada... ...de una zona más bien agrícola o de fruta... ...este acuerdo eh, los perjudica a los, a los agricultores... ...a los pequeños, etcétera... ...ellos no tienen ni siquiera la facultad de cambiar nada... ...ellos solamente son como un buzón... Mm. ...o sea, lo llama, el gobierno lo manda al parlamento... ...y le dice, mire, ¿está de acuerdo o no? ...y entonces, claro, les meten una presión muy dura... ...porque aparece el, el cuerpo B de, eh, del Mercurio... ...el cuerpo B, perdón, de economía diciendo... ...el tratado es una maravilla... ...y qué curioso, siempre aparecen los mismos... no ...son los mismos grandes empresarios... ...son los mismos que ganan plata con estos tratados... ...los que dicen que son una maravilla... ...y que van a generar grandes empleo ...y nunca se hacen cargo después que no generan tanto empleo ...para nada... ...y al contrario, muchos de ellos... ...deterioran el empleo nacional... no eh, ...todo ese tipo de cosas hace que en el fondo la familia moraleja es exíjale a sus diputados pero exíjale que les informe pero también que se informen porque te, te digo, no solo sobre este tema nuestra experiencia eh, y con todo respeto es que los honorables diputados que no sé dónde sale ese concepto honorable pero no importa eh, todos somos honorables los seres humanos ¿no? eh, los honorables muchas veces son de una Eh, ignorancia supina y resulta que no solo todos los contribuyentes eh, pagamos con nuestros impuestos su sueldo, sino también para que tengan asesores que les informen pues no mm. y que les entreguen eh, paper, información, eh, minuta pero nada de eso funciona bien si los parlamentos no son interpelados por los ciudadanos o sea, si uno deja que ellos hagan lo que quieran, vayan por la libre después no nos podemos quejar Para decir, ah, esta gente no nos representa Porque es esto que es primero el huevo de la gallina Este es un viejo problema De la calidad de la democracia ¿Para qué sirve la democracia? La democracia sirve para, para generar mejores condiciones de vida Una mejor vida Para uno, para la familia Para la familia más global ¿No? Mejores condiciones de educación Mejores condiciones de trabajo Mejores condiciones de terminar el, el, el, el ciclo incluso de trabajo con una pensión que no sea miserable como las actuales AFP etcétera, o sea para eso sirve la vida y para eso sirve la política entonces cuando uno escucha que dice dicen no, yo no estoy ni ahí con la política porque yo mañana tengo igual que trabajar sí claro sí. el problema es que la política se mete con usted porque la política igual decide por usted porque decide con la economía Correcto. decide con los, la calidad de los empleos decide sobre los sueldos o sea, el sueldo el sueldo el sueldo mínimo lo deciden lo deciden en el Parlamento con proposición del ejecutivo. Claro. Entonces, no es que no tenga que ver con cosas tan básicas eh, de las cosas que claro. nos importan, ¿no? La política es importante. Lo que pasa es que los políticos están muy desprestigiados y con justa razón la gente le tiene muy mala imagen de los políticos. Claro. Por ¿No? supuesto. A ver, tenemos una pregunta de sí, estudio, no. sí. Gracias Claudio, buen amigo por acá. Alexandra Rubio nos pregunta al señor economista, a la persona que está hablando, ¿nos podría explicar bien en qué nos perjudica el tratado por Uruguay y los que vienen? Gracias. Y Lisette Vera Bendaño, que está escuchando la radio en este momento, qué interesante que expliquen esto. Porque en ninguna parte, en, ni siquiera los colegios, las universidades, no explican el costo-beneficio de este tipo de tratados. ¿Qué pasó también con la educación cívica en los colegios jamás no explicaron este tipo de situaciones. bueno yo creo que hay varias hay varias cosas primero bueno me parece me, me parece que que la pregunta es bien pertinente y, y, y, y no lo digo por, por agradar a la persona que no que, que, que lo plantea la verdad es que esto no se conoce no se explica no se dialoga, no no forma parte de la conversación de las personas porque no hay información. A ver, ¿por qué se negocia estos tratados de libre comercio? En el caso, por ejemplo, a propósito del que nos preguntaron del tratado de libre comercio Chile-Uruguay y el que se aprobó ayer, que es una ampliación, una modificación adicional de un tratado que ya tiene 20 años, ojo, que es Chile-Canadá. Las personas que me escuchan sabían que existe un tratado de libre comercio entre Canadá y Chile hace 20 años, estoy seguro que la gran mayoría no sabe. Como nosotros no sabíamos tampoco antes de empezar a preocuparnos, interesarnos y buscar información de estas cosas. Por supuesto, esto no es algo eh, yo no soy economista, yo soy sociólogo, pero pero tengo el interés social Frente a este tipo de cosas Y en los temas internacionales, por cierto Bueno, entonces, primero Estos tratados se negocian En extremo secretismo ¿Y por qué se negocian? Tienen cláusulas, incluso de secreto ¿No? Es decir, mientras se están negociando le, le pongo un caso Estos tratados tienen siempre capítulos de todo tipo ¿No? Eh, acceso al comercio Condiciones de acceso al comercio Condiciones de inversión ¿No? Patentes ¿No? por ejemplo patentes de producción y de fabricación de productos ¿no? por ejemplo ¿no? eh, servicios etcétera etcétera o sea tienen un conjunto de capítulos en que se especifican ¿no? eh, claramente lo que van a significar estos acuerdos entre dos países o más porque son estos nuevos son multilaterales entonces lo que usted le da a un país tiene que dárselo a otro. ¿No? y si usted estaba más abajo en términos de arancelario, ¿no? Para importar o exportar producto y lo acuerda con uno, tiene que dárselo al otro país también, etcétera. Bueno, qué quiero decir, lo primero es que se negocian en extremo secretismo con cláusulas de secreto. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que si se publicara o hubiera un acceso a las organizaciones que van a resultar afectadas, porque en general solo van y entre gallo y medianoche los que van a resultar beneficiados. Y por detrás nadie sabe, ¿no? Lo llaman a esto le llaman cuarto adjunto, tiene toda Además se va se, se le va poniendo toda una serie supuestamente de terminología técnica que cada vez hace más difícil para la persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, entender de qué se trata y en qué momento y sobre qué específicamente y cómo se está negociando tal o cual producto, tal o cual partida de un producto, tal o cual partida de un arancel, etcétera etc. Sí. Entonces, primero, secretismo. Correcto. no para, Segundo, perdona, para. no hay in, eh, información previa de eh, estudios que digan, mire este tratado libre comercio nos, nos benefició a tantos sectores económicos de tal manera y con tantos millones y este tratado nos perjudicó a tal sector de la industria chilena o a tal sector económico, social y productivo y tal. como no hay nada de eso se siguen superponiendo, firmando, firmando firmando, firmando y no hay lo que nosotros estamos pidiendo, algo tan simple mire, antes de aprobar nuevos tratados hagamos una evolución de lo que ya tenemos eh, termino con esto sé que es mucho más eh, complejo y más sí. largo me, encant me encantaría poder tener el tiempo y pero quizás sería un abuso mm. eh, con las personas que nos escuchan pero eh, en el caso del de tratado libre comercio Chile-Uruguay que se negoció también entre gallo de medianoche con secretismo y que nadie conoce hasta el día de hoy eh, en términos desmasivos de la población no pero ya está aprobado, ojo ...a menos en Chile... ...porque en Uruguay hay una disputa grande... ...y probablemente esto no se apruebe... Correcto. ...porque allá hay un debate... ...con las organizaciones, con los trabajadores... ...con las propias organizaciones políticas... bueno ...pero en este caso era innecesario... ...porque nosotros tenemos ya... ...tres acuerdos comerciales... ...y de servicio y de complementariedad... ...entre Chile y Uruguay... ...que no son tratados de libre comercio... ...pero que han liberalizado prácticamente... ...todos los intercambios que tenemos... ...entonces la verdad que ni siquiera era necesario... Si es que no fuera que por detrás, voy a usar un término muy chilense, ¿no? Muy eh, criollo, hay una cuchufleta. Hay algo por debajo que a través de este tratado, en el fondo, se quiere meter eh, cláusulas de otros tratados más globales como el del TPP, y hay varias cosas ahí que se introducen en este tratado bilateral, y el del TISA que incluso los propios uruguayos habían rechazado. El TISA un tratado de servicios, ¿no? de servicios públicos respecto de servicios privados de contratación de servicios etcétera etcétera entonces, muchas estas cosas además tienen un grado de complejidad porque están hechas parcialmente sin información con es como la foto del momento entonces tú no puedes ver la película completa entonces te dicen, no, no, no, confíe estamos fantásticos, nos está yendo fantástico ¿cómo? ¿usted no cree en el libre comercio? pero ¿cómo? Si usted va al supermercado y ahí tiene que tener acceso a todo y los países que no creen eso están pasando hambre y le cuentan un cuento uh -huh. completamente desfigurado para que la gente diga ah, estamos en buenas manos uh -huh. es mejor que los economistas y la gente que sabe siga haciendo estas cosas porque no tienen nada que ver conmigo y con eso felices porque siguen rifándose este país y se siguen deteriorando las condiciones económicas y de la, y los trabajadores, aguardenseme ah. y las pequeñas y las microempresas salen siempre para atrás. Bueno, y mira, eh, para redondear un poco la, la, la respuesta de para este ¿en, en qué nos afecta el TLC con Uruguay, eh, tú lo dijiste de alguna manera de que incluye las cláusulas de estos tratados globales, ¿cierto? De okay. esta de esta nueva generación de tratados, porque claro, suena muy muy bonito un tratado con TLC con Uruguay, un país florecista y y Chile. Claro, que dicen, claro, Entonces, estos no son ah, los gringos, afecta, claro, no son no, los europeos. No, no nos van a hacer nada, los uruguayos son chiquititos, ¿qué nos van a hacer? claro Pero hay, hay hay todo un trasfondo, como decías tú, porque hay también se habla de un puente entre los Mercosur y la Alianza del, y Pacífico, la Alianza del Pacífico. Que son grandes operaciones de grandes empresas transnacionales, ojo. ¿eh? O sea, a veces uno dice, va a beneficiar a los empresarios chilenos. Pregúntese de los grupos económicos chilenos, ¿cuáles son de verdad grupos ya chilenos? la mayoría cotizan en bolsa, en ADR, mm. o sea, de chileno le queda solo cuando golpean las puertas para que les beneficien en cosas acá, el Estado, ¿no? Pero están transnacionalizados mm. y ganan y las platas están en otras partes y no Correcto. están todas en Chile Correcto. y la sacan y, y la riqueza se va por todos lados. O sea, la verdad es que aquí hay un cuento chino y con todo el respeto que merecen las y los chinos, que son hartos millones por, por demás, pero es un cuento chino bien complejo. O sea que nos dicen, mire, la verdad, no... que el grupo Luxi, no... Si genera mucho trabajo aquí... O como la papelera, po... Mm. Imagínense que ahora con ellos... Que jamás cotizan afuera, de ADR y todo... Mm. Toda la discusión de las personas que nos escuchan... Seguramente, porque está aquí, eh... Mm. La, la, la papelera, está La papelera... Estamos en la discusión... Después de que robaron... Pero una barbaridad... Y ganaron con la colusión... Ahora toda la discusión es hacernos un reajuste por 7.000 pesos... ...por la colusión y el burla, robo... Burla. ...que todas las personas que, que... ...que consumimos, como todos los seres humanos... ...papel higiénico... ...nos han eh, expoliado durante todos estos años... ...y estos señores salieron libres de polvo y paja... ...fantástico, ¿no? Uh -huh. Bueno, este tipo de cosas... ...¿no? como la colusión, uh -huh. la expolación... ...si se la pongo en macro... ...tiene que ver con estos tratados pues... Uh -huh. no, no, no, ...no está ajeno... ...porque un tratado... ...define el, el, el rayado cancha, las reglas del juego... Y, y aquí siempre es para un lado Porque no claro. es una cancha pareja Una, una claro. cancha para un lado hacia, hacia arriba Entonces, la verdad es que De Correcto. eso estamos hablando Correcto Y tú, tú hablaste de secretismo Y la prueba más evidente del secretismo Está por ejemplo que Chile firmó un TLC con Argentina En septiembre del año pasado En septiembre del 2016 No, a ver Acaba de, de concluir el acuerdo No, pero con Argentina No, con Argentina Pero, y, y, y no, no tenemos el texto de la no, ropa. no, acaba de concluir, todavía no se presenta, ni siquiera Correcto. conocemos el texto o sea, a ver, cuando dice Chile para que nos aclaremos eh, los representantes del gobierno del estado de Chile, es decir son unos señores que solo tienen un mandato temporal por la votación de los chilenos que a veces mucho, a veces es, es, es grande no mm. eh, y en este caso es el gobierno de Piñera que eh, rápidamente desde que llegó el 11 de marzo o sea terminó de negociar este acuerdo de libre comercio con el gobierno macri que son eh, parecidos son eh, gobiernos de derecha de dos empresarios a pesar que paréntesis macri ahora está pidiendo prestado al fondo monetario internacional ante el drama de los argentinos que ya sabe cómo termina esa historia de lo cuando un país termina endeudado no como lo que está haciendo este señor pero bueno nadie conoce el texto y la, la, la negociación finalmente se hizo también en secretismo con cláusulas de, de confidencialidad que se llaman ¿no? y estamos esperando conocerlo pero nosotros ya con Chile mejor sin TLC, con Argentina mejor sin TLC que son una cantidad importante de organizaciones de todo tipo que van a resultar también perjudicadas con estos acuerdos no de campesinos de mujeres, de trabajadores etcétera Eh, ya hemos emitido una opinión de rechazo previo solo por la forma porque todavía ni siquiera tenemos acceso a estudiar seguramente vamos a concluir con mucho más observaciones y críticas eh, y opiniones en contra pero en eh, la forma es que se hizo sin que nadie supiera mm. y entonces fue ahora el presidente Piñera con el presidente Macri ahora se fue a Argentina y anunciaron con bomba y platillo que van rapidito con el tratado, fantástico o sea, todo esto se hace así Y entonces después los medios de comunicación Los grandes aplauden Los políticos los ponen a aplaudir En el, en el Congreso eh, Y unos cuantos Analistas económicos y bufones o Que son parte de estos mismos circos Que dicen todo es una maravilla ¡pum! Y se hace rápido mm. Por eso, mira, se negocia en secreto Pero se aprueba súper rápido Y con la menos información posible Correct. Así nadie se da cuenta y nadie alega Correcto nadie nadie se manda el numerito nadie pide a los, a los parlamentarios que les den explicaciones pues no alcanza incluso los propios parlamentarios dicen ah, yo no tenía idea mire yo no lo no supe no me he mandado la información Entonces, alguien está jugando es una, burla es, es una burla. burla es una burla y, y lo, lo peor es que es un método construido es una burla constru en un método permanente que son esta metodología que se llama tratados de libre comercio en lo macro lo, lo, lo he simplificado porque tiene lamentablemente aristas mucho más complejas y mucho más perversas desde mi punto de vista en una perspectiva más, más larga bueno la Esteban, mira eh, pero ¿pero estamos, no los, estamos en los tiempos vamos no es tu culpa dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz ah. y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia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 Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el pago, para que te Bueno, queridos auditores, nuevamente estamos de vuelta y vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a pasar nuestra frontera y vamos a salir del país. como tenemos ¿A dónde a, vamos? ¿A, dónde vamos? A, sí. a, a un comentarista de IPAN TV, Esteban Silva, queremos preguntarle eh, un poquito a nivel mundial qué significa para la gente, qué trascendencia tiene que Estados Unidos haya salido del acuerdo nuclear con Irán y que esto se haya traducido hoy día en un digamos un, hay bombardeos permanentes entre Israel y Siria ¿ya? en, el, en suelo sirio digamos eh, supuestamente Israel está eh, atacando bases iraníes en Siria, supuestamente Entonces, ¿a dónde nos puede llevar eso? ¿Qué cuál es la, la, la trascendencia que tiene eso? Porque ¿te acuerdas tú que hace un mes atrás cuando bombardearon eh, Estados Unidos, Francia e Inglaterra con grandes bombos y platillos en televisión masiva, salió con todos los medios por un supuesto eh, un supuesto ataque químico que no existió, ¿no? que no existió, que se demostró ya la OPAC demostró Así que no no, no no no fue tal, no hay evidencias. Entonces, eh, y ahora que han habido, después de esa fecha, una serie de bombardeos con una, mucha cantidad de víctimas, eso no sale en los medios masivos. Y ahora esto, ¿qué, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos con esto? Bueno, yo creo que primero estamos viviendo un momento a nivel mundial muy, muy complejo eh, y que se ha agudizado porque tenemos al frente los Estados Unidos al matón del planeta. Y el matón del planeta es Donald Trump. Eh, con una lógica matonesca no solo imperial del país grande que tiene el mayor nivel de eh, armas de destrucción masiva del mundo concentrado no entonces lo que ha pasado hace muy poco con el retiro el anuncio del de retiro del tratado nuclear por parte unilateralmente por parte de Estados Unidos es sumamente grave primero Quien pierde es la comunidad mundial, en Naciones Unidas. Es decir, quien pierde de que un tratado que fue trabajado meticulosamente, que no fue fácil, que tomó varios años llegar a ese acuerdo, para las personas que me escuchan estamos hablando de un tratado de reglamentación sobre eh, el, el uso y la producción de energía nuclear, ¿no?, de agua pesada y en la perspectiva de energía nuclear, en donde en este acuerdo eh, participó y concordó la República de Irán, Islámica de Irán no pero también son signatarios de este acuerdo Estados Unidos, que viene a anunciar unilateralmente su retiro no aliado de Estados Unidos Francia no y también eh, un, eh, el Reino Unido, esos dos Por ejemplo, son los que son los secundones que han a, apoyado los bombardeos en contra de Siria, unilaterales. Pero también firman este tratado y son parte Rusia ¿no? y China. Es decir, estamos hablando de todos los países que son miembros no del Consejo de Seguridad, incluso son miembros permanentes. Hasta tienen poder de veto. Estoy hablando de China, Rusia, Estados Unidos, Francia, no por nombrar a los los principales que han jugado un rol en el Consejo de Naciones Unidas de seguridad, pero que tienen además poder de veto. O sea, su voto tiene más peso que el de todos los países que no son miembros, porque pueden vetar, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿qué consecuencias tiene? Primero, el gran quien pierde en la humanidad y el sistema de Naciones Unidas, porque quiere decir que los acuerdos para reglamentar que la... El, el tratamiento y la producción eh, nuclear sea para fines eh, pacíficos eh, y se limiten la producción de, de, de, de, de eventualmente en perspectiva de armas eh, nucleares. ¿no? Eh, en el caso de Irán había sido una fórmula de común acuerdo después de un largo proceso Ahora, Irán, los norteamericanos, las administraciones anteriores, la de Obama, que es la que firma este acuerdo, les eh, sometió también a eh, medidas de, eh, de, de, de, de de extorsión, medidas de eh, multas, medidas de embargos, etcétera Entonces, primera cosa, aquí sale perdiendo el sistema Naciones Unidas, un sistema y un acuerdo que permita desde una lógica plural y no unipolar no resolver los grandes problemas o los desafíos que tienen los países en desarrollo emergente respecto del uso de energía como en este caso la energía nuclear pero también reconociendo su derecho a poder eh, producir eh, energía nuclear para fines no bélicos, para fines de desarrollo pacífico eso es lo primero Con esta medida, Estados Unidos busca unilateralmente colocar a Irán en el centro de eh, su objetivo guerrerista y de agresión internacional. Y digo Estados Unidos, es la administración Trump. Por eso decía, aquí estamos ante el matón del planeta, en términos reales. Porque esto sería como la crónica de una muerte anunciada. Porque desde que llegó eh, Trump a la presidencia, empezó a amenazar de que este acuerdo tenían que revisarlo. Luego amenazó y empezaron a... Eh, generar eh, eh, sanciones a Irán etcétera esto además va, va a significar no irán ha dicho que se va a mantener en el acuerdo si es que los otros países miembros eh, logran eh, no que se siga cumpliendo porque uno de los elementos de este acuerdo era levantar las sanciones de embargo no en contra de Irán que habían estado eh, gestadas por Estados Unidos en los últimos años eh, aliviar una parte de esas sanciones Estamos hablando de congelamiento de activos bancarios estamos hablando de prohibición de operaciones económicas de hidrocarburos es decir de petróleo eh, para irán que le causan a su economía y por lo tanto a su población eh, daños importantes no para su desarrollo eh, para, para irán y que ponen en peligro la, la propia estabilidad eh, de irán entonces aquí hay una medida unilateral brutal de eh, ...de eh, Trump, que es muy peligrosa para el mundo entero... ...no sabemos hasta dónde puede escalar este señor... no eh, ...que hoy día tiene en vilo al mundo entero... Eh, ...gobernando a punta de Twitter... ...o sea, aquí la bolsa de Wall Street cae, sube o baja... no eh, ...se resienten lo, los grandes eh, eh, consorcios internacionales... ...de acuerdo al Twitter del Estado Humor... ...que tenga en el día el señor Donald Trump o con cuántas prostitutas o, o cuantas personajes de su familia estén vinculados en cosas con eh, que son ilegales, etcétera etcétera eso es lo primero entonces tenemos una lógica guerrerista imperialista en el sentido más profundo del término, por parte de los Estados Unidos de América con la administración Trump en contra de Irán y se trata de colocar a este como el malo del planeta con, con todo porque lo que tú estabas muy bien diciendo estamos viviendo momentos muy duros Eh, Siria está bajo una agresión brutal ¿no? una guerra que ha costado miles de vidas además se nos cuenta todos los días que hay un solo malo en la película y resulta que los norteamericanos con sus aliados de la OTAN es decir, los países occidentales que son casi los secundores de ellos en términos reales, más allá que digan que son importantes, como los franceses que tienen lógica más bien neocolonial estoy hablando de los gobiernos, no de los pueblos ¿no? eh, son, son países que Eh, han tenido una conducta muy agresiva en contra del gobierno del presidente Basel Al-Assad eh, y han armado incluso y han adiestrado una parte importante de estos grupos fundamentalistas no que son el Daesh ¿no? eh, o al, al, al, al Luz ¿no? que son grupos de extremistas que han sido parte del conflicto entonces ahora ellos hablan de que están protegiendo del extremismo a, a Siria y construyen historias internacionales con el aplauso de CNN ¿no? y de sus grandes eh, eh, núcleos de comunicaciones mundiales no y que bombardean y matan personas diciendo que ahí por ejemplo habían, como tú bien lo señalabas armas de destrucción masiva y resulta que finalmente ha quedado claro que no que no existían tales lo mismo que ocurrió cuando Bush eh, invadió no solo bombardeó, sino que invadió por tierra después eh, Irak, eh, sosteniendo que también habían armas de destrucción masiva que nunca fueron tales, y después nadie les cobra esto porque es sencillamente el uso de la fuerza brutal del complejo militar industrial de la finanza, y decir aquí te las traigo Peter, porque nosotros somos el país más fuerte del planeta, y todo el que se nos opone le pegamos no esta es la lógica de Trump eh, que se ha agudizado y que tampoco era muy diferente con, con obama pero a lo menos con la administración obama había una racionalidad distinta que llevó por ejemplo al acuerdo de viena ¿no? del 2015 que es el acuerdo eh, nuclear que viene de a, a anunciar que va a abandonar eh, donald trump bueno <coughs> perdón esto tiene implicancia para el precio del petróleo el precio de los hidrocarburos esto tiene muchas implicancias además Eh, no solo para el pueblo eh, iraní que es una agresión gratuita e inaceptable para cualquier pueblo eh, y a su autodeterminación pero también tiene consecuencias en la región eh, esto también le puede beneficiar mucho a la industria militar industrial sí. eh, porque estos son los que los que fabrican las bombas ¿no? y las armas que se usan pues estas que se usan todos los días que tú dices que al final ya ni se informa de estos ataques Ganan millones de millones de millones de millones de dólares en esto pues y el problema es que después muchas de ellos es, miren estos grupos estas industrias son tan poderosas que se fabrican el, el tomahawk no el misil te le dirigió que va a caer sobre una localidad cerca de damasco pero después a través de eh, consorcios internacionales ofrecen el, el hospital de campaña para curar los heridos que ellos mismos no mataron por eh, ...con sus bombas, sino que dejaron heridos... ...entonces es, es un negocio de la muerte... ...el negocio de las armas... ...y tiene que ver con las lógicas eh, geopolíticas porque eso es lo que reproduce... ...también los intereses... ...aquí hay gente que gana mucho dinero... ...controlando los pozos de petróleo... ...controlando las rutas por donde pasan... ...¿no?... Eh, los ...donde donde circulan las mercancías... ...los hidrocarburos... ...y ganan muchísimo más dinero... ...produciendo armas de destrucción para que y, y asusando a esos pueblos ¿no? eh, para que sigan comprando este tipo de armamento y entonces es un circuito muy perverso donde las víctimas son eh, los seres humanos son los pueblos correcto <coughs> bueno y, y para <coughs> para terminar porque ya no nos queda mucho tiempo Eh, una visión un poco del panorama latinoamericano aquí, que es lo que estamos viviendo ya eh, algo esbozaste tú cuando estábamos hablando de los tratados lo que está pasando con Argentina lo que pasa con Brasil lo que hemos visto en países de Centroamérica eh, la tendencia que va y para dónde vamos, está, está realmente complicado Bueno, hay una repetida de las derechas eh, políticas y económicas eh, y también eh, de los amigos del señor Trump en toda la región Eh, tenemos a Lula preso no eh, incluso sin pruebas respecto de, de la acusación puntual más allá el tema de la bajato y todo ese tema eh, y en definitiva lo tienen preso para que nos para que no sea candidato presidencial porque a pesar de que llevo un mes preso no eh, en todas las encuestas y la percepción del pueblo brasileño... si mañana fuera las elecciones sería el presidente eso podría ser un cambio muy importante en estos tratados de, de económico en esta relación geopolítica de la región y mundial uno, tenemos que campean ahora gobiernos de derecha tipo Macri no a pesar de que tuvo que salir por corrupción total pero Pablo Kuczynski y dejar a su vicepresidente pero que también es un gobierno capturado por el fujimorismo o bajo el chantaje de la derecha fujimorista entonces no va a hacer gran cosa ¿no? y con tenemos, tenemos bueno un gobierno como el, de, el, el del señor Sebastián Piñera eh, que es del mismo signo, con la misma lógica ¿no? Eh, y que lleva dos meses gobernando y, y, y ha metido una cantidad de decreto eh, insólito decreto administrativo no para anular otro y, y viene fuerte ¿no? y tenemos por otro lado eh, lo que está pasando en Centroamérica particularmente en Nicaragua donde eh, ha habido una sonada que ha costado la vida además de Eh, mira, las cifras son eh, discutibles porque pero ya van bastante más de cuarenta y tanto a 50 muertos y cientos de heridos ¿no? eh, pero con una lógica porque más allá de los, de los errores que pueda tener un gobierno en este caso el gobierno sandinista con el tema de la seguridad social que fue lo que encendió la pradera lo que hay detrás también es una política de que es más o menos conocida de conspiración de decir mire aquí viene la primavera Aquí hubo una gran azonada, el pueblo se levantó Que en general son los estudiantes y sectores medio, medio altos allá Pero que se ha ido sabiendo con los días De que han habido manos externas Manos de los Estados Unidos, de las agencias de inteligencia norteamericana etcétera Cosas que ya más o menos conocemos eh, Lo están viviendo en estos momentos los, los venezolanos etcétera etcétera Pero también hay momentos interesantes eh, Con estos términos que pueden, ser bien, eh, eh, pueden generar un, un, un inicio, un nuevo cambio también en la región, en estas tendencias que estoy señalando, eh, si es que eh, finalmente lograra asegurar que no le robaran eh, las elecciones eh, en México a eh, Manuel López Obrador. Porque eso eh, México es un país grande, es un país que tiene mucha importancia Hacia América Latina es el país que está en la discusión de la famosa eh, muro del señor Trump y los temas de la inmigración y las relaciones económicas y a propósito el Telecán que está en renegociación, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto podría cambiar si es que la izquierda y una visión más bien eh, social, de economía social y crítica y más latinoamericanista eh, asumiera la presidencia de México como espero que ocurra el primero de julio eh, que son las elecciones en México, ¿no? Entonces, eso podría dar una señal de alguna manera qué puede pasar en Brasil cómo se resuelva el tema de las elecciones y de la competitividad de esas elecciones eh, no solo quiero poner en el, en el, en el ámbito de la de las la, la ele electorales solamente pero esto te va generando también tendencias hacia políticas más públicas, hacia lógicas de integración o no. Entonces, estamos viendo momentos duros, arrepentidos de las derechas, eh, de las derechas más recalcitrantes, digo yo. No, no por nada, por ejemplo, eh, en este país, pero yo prefiero ver Frente Fracasado en YouTube para informarme eh, de, eh, por ejemplo, los movimientos estos bien fascistones, como los que ha creado CAST recientemente o sea, ese tipo de señales de un tipo de, de, de derecha bien poco tolerantes eh, son muy preocupantes si empiezan a eh, crecer de la mano de estos gobiernos pragmáticos, proempresariales eh, con poca lógica social como son hoy día Macri, Los Piñeras eh, etcétera ¿no? bueno Bueno Esteban, la hora es implacable así que lamentablemente tenemos que quedar hasta acá eh, te agradecemos muchísimo eh, nos faltó nos faltó tiempo, nos faltó programa vamos a tener que invitarte de nuevo Esteban encantado y muchas gracias a <risa> ustedes muy interesante toda la visión tuya del de panorama, nos paseaste por el mundo y por Latinoamérica y, y primero por supuesto por nuestro país Esteban, gracias a usted